Nie ingritamos Quiénes por largo tiempo pretendían pisotearnos. Mari Mai Inche Peutuna Werguenchu Pinien Inche Marichipantu Nien Mari Mai Inche Okakupá Pinien Maria Pu Chipantu Nien Inche Mapuche Nien Yo me llamo Peutuna Werguenchu Tengo 10 años Y mi nombre significa Volver a verse Y soy Mapuche Yo me llamo Okakupá Y mi nombre significa Origen que no se entrega Tengo 12 años Y soy Mapuche Melí Folil Cupán, Registro Civil Mapuche, un paso más en el respeto a la diversidad cultural.